Seguinos en nuestra fanpage, radiocarmes.com 106.1 El Foro Pampeano por el Derecho al Aborto viene cuestionando el rol del Ministerio de Salud de la Nación, más vale, eh, en la implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo. Vamos a conversar con Mónica Rodríguez, que es parte de la organización. Moni, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día a vos y a tu audiencia, Juan Pablo. Bueno, eh, resuminos, ¿qué es lo que han podido plantear eh, frente a este nuevo contexto en esta cuestión? Bueno, estamos comunicando a toda la población, pero especialmente a las mujeres que se sientan afectadas por el incumplimiento eh, de el, la provisión de insumos y la provisión de recursos y capacitación que está generando el Ministerio de Salud de la Nación en, en relación con las interrupciones voluntarias y legales del embarazo. ¿Qué es lo que estamos comunicando? Que se está tramitando eh a nivel del eh, juzgado eh, civil comercial y contencioso administrativo de la ciudad de La Plata, está a cargo el juez Alejandro Ramos Padilla, un una causa judicial uh -huh. que justamente genera la asociación civil, la ciega, la impulsa, contra el Ministerio de Salud de la Nación. Y entonces, en estas causas, lo que tuvo que eh, hacer el Ministerio de Salud es poner en su página oficial este, este esta información para que todas las mujeres que estén pensando acceder a una interrupción voluntaria del embarazo o todas aquellas personas que se puedan considerar afectadas por, por esta este incumplimiento del Ministerio de Salud de la Nación, ...se presenten para formar parte de esta causa, ¿sí? Eh, nosotras estamos informando esto porque esto es interesante, esta, esta causa se puede reale, eh, participar de ella desde cualquier lugar del país. bien ¿Cómo deben hacer las mujeres? Bueno, pueden eh, consultar a una página que ofrece el CEL, ¿sí? el Centro de Estudios Legales y Sociales de eh, que está en nuestro país... Eh, donde les entregarían la información de cómo eh, llenar un formulario para poder ingresar y participar de esta causa. Bien. Eh, eh, el, ¿El foro en sí, organizaciones participan o esto depende de cada persona? que Hay una serie de requisitos para participar. Una de ellas es tener personería jurídica. Ah, bien. Y lo que sucede, por supuesto en el caso de las organizaciones, ¿no? las sí, personas sí. que se sientan afectadas en su condición, personal, este pueden hacerlo a través de, de esta condición o pueden hacerlo también como partícipe de una organización. Pero qué característica tiene que que tener personería jurídica. El foro en sí mismo no tiene personería jurídica, pero mm -hmm. sí algunas de las organizaciones que forman parte de ella, por eso en este momento lo que nosotros estamos trabajando conversando con organizaciones que sí son muy cercanas y participan permanentemente dentro del foro, la posibilidad de hacerlo a través de sus personerías jurídicas. ¿Por qué nos parece interesante? Porque esta es una acción eh, que, como lo venimos diciendo, el Ministerio de Salud le incumple a todas las personas de, de todo el país. Y esto es grave porque una ley que no tiene financiamiento, a la que no se le dan ni capacitación a los equipos, ni se trabaja sobre la difusión, ni tampoco se compran los insumos, ya sea para las interrupciones de tipo medicamentosa o, por ejemplo, entre La, la, las, las interrupciones que se requieren algunos elementos especiales para la amMEU por ejemplo la aspiración manual endouternas si estos recursos no se compran no se proveen a a los diferentes equipos de salud en todo el país, la ley es un vacío no no hay como eh, materializarla y entonces el incumplimiento es grave porque todos lo sabemos hay plazos para ...poder generar estas interrupciones... Y ...en muchos lugares del país... ...estos plazos ni se cumplen... ...ni se logra acceder... ...por lo tanto nos parece muy interesante... ...que esta asociación civil... ...que en realidad... Eh, ...que es la ciega, se llama así la ciega... Sí. ...impulsa esta acción... ...porque es un grupo de abogadas... ...se denominan... ...y ejecutan... Eh, ...y siguen... Eh, ...causas... ...son abogadas populares... ...que se han nucleado para llevar adelante esta demanda. Y se han encontrado con un juez, eh, en el juez Alejo Ramos Padilla, eh, que impulsó, eh, recibió la causa y le exigió al Ministerio de Salud que presentase esta eh, notificación que es importante, las personas tienen 30 días para presentarse a partir del momento en que se publicó en la página del Ministerio de Nación, ya llevamos más de una semana, entonces por eso a nosotros nos parece muy interesante que la población lo conozca. Y aún cuando, cuando la población no tenga una demanda especial de esta práctica, también es interesante que las personas que consideren que el incumplimiento del Ministerio respecto a esta ley Eh, los, los va a, a perjudicar no solo en el presente sino en el futuro también se puedan presentar por eso invitamos a las personas individuales y también a las organizaciones a consultar a la página del Cels si quieres te paso eh, si vos querés te paso el eh, contacto eh, se pueden hacer el contacto al Cels Sí, el CELS es el Centro de Estudios Legales y Sociales, insistimos, es una organización histórica vinculada con los derechos humanos, bueno. Eh, ¿Y cómo es el contacto de CELS? Sí, consultas sí. arroba CELS, todo con minúscula, punto gov punto repito, consultas arroba o sea C-E-L-S punto gov punto ar. Repito, De Bob con de larga, ¿verdad? <ríe> con B la Bien, este, sí, sí. ¿Por qué? Porque nos parece muy interesante. Nosotros y justamente le escribimos al cel desde el foro sí. eh, para consultarles y, bueno, nos explicaron eso. Se necesita una personería jurídica y en eso estamos a ver la posibilidad de, de participar eh, porque de esa manera eh, seguimos mostrando activismo, interés y preocupación por la situación en la que se encuentran las mujeres y las personas con capacidad de gesta en nuestro país, eh, abandonadas eh, por un, un, un Estado Nacional en la representación de su Ministerio de Salud que no realiza el trabajo que corresponde eh, a las autoridades a nivel nacional. Eh, nosotras entendemos que lo que han intentado es considerar que es responsabilidad de los gobiernos provinciales. Pero esto no es así, los programas nacionales eh, actúan y, y deberían trabajar adecuadamente eh, sosteniendo los programas. La interrupción legal y voluntaria del embarazo es una ley nacional, es una ley aprobada por las cámaras y, la, y está en incumplimiento el gobierno nacional respecto de este punto. Bien, justamente te quería consultar, no sé si has podido eh, eh, leer o ver los mensajes legislativos tanto en la provincia como en el país, pero eh, una mirada respecto de las problemáticas que tienen que ver con la organización puntual, con el Foro Pampeano por el Aborto. Eh, ¿Tenés un, un pensamiento? ¿Escuchaste líneas en ese sentido? Más allá de las formas de los discursos, ¿no? No, no, la verdad es que yo en este momento no he estado unos días fuera de... Ah, eh, pero no los he escuchado, pero de todos modos, eh, es, eh, si vos querés comentámelo, no hay problema, pero el, no, nosotros estamos observando que mm, la, la gestión eh, en defensa de sus incumplimientos ataca aquellas instituciones que tienen una larga trayectoria uh -huh. en, el, en el país y en la provincia y lo hacen de una manera... Eh, ...impulsando críticas que en realidad eh, lo que pretenden es que la población descrea o no se sienta apoyada... ...y en realidad lo que nosotros tenemos como experiencia es que esto es algo bastante novedoso. El Foro Panteano siempre ha contado con un apoyo, no necesariamente eh, todos pensamos lo mismo respecto del tema de la interrupción del embarazo, los derechos sexuales y reproductivos, pero siempre ha contado con el respeto y el reconocimiento de, de la población pampeana, inclusive de aquellas personas que no deciden para sí este, realizar estas prácticas. Eh, y por lo tanto esto es una política de minar la credibilidad de un grupo de personas que siempre hemos sido frontales, que siempre hemos trabajado en, en contacto con la población y con las demandas de la población y, e impulsamos una ley nacional junto con la campaña nacional y todas las organizaciones a nivel nacional que eran una necesidad. Nosotros no inventamos lo que era un grave problema, que eran los abortos inseguros. Los abortos inseguros existieron siempre en el país y, por supuesto, que complicaban en mucho las condiciones de vida y la salud de las mujeres. Eh, por lo tanto, nosotros estamos siempre y siempre lo hemos estado eh, dispuestas a dar un debate frontal, público y eh, con diálogo con las personas que no pensaban con no, nosotros los comentarios, arteros y dirigidos que se puedan realizar en las redes sociales, los escuchamos, los tenemos en cuenta, en este caso yo me disculpo por no estar eh, totalmente informada de lo que pasó últimamente, este en estos últimos días, pero eh, nosotros eh, no tenemos ningún inconveniente en allí donde lo decida en las personas conversar con ellos. Y si son organizaciones las que están en contra, también con las organizaciones, porque eh, el debate se dio en el 2018 y en el 2020 ampliamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de nuestro país. Y allí quedó en claro que esta era un, un una falencia que tenía en la legislación de nuestro país una deuda histórica para con las personas, con las mujeres y las personas con capacidad de gestar. Así que no no hay... que no esperen que nosotras eh, nos sigamos activando y nos sigamos defendiendo este derecho. Mónica Rodríguez, gracias. Y si quedó algo por decir, por supuesto que te escuchamos. Bueno, eh, gracias a ustedes. Nosotras agradecemos siempre profundamente el acompañamiento que hemos tenido por todos los medios de comunicación de la provincia. Gracias de vuelta. Mónica Rodríguez es integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto que difunde esta causa judicial iniciada por la organización La Ciega. Quienes quieran sumarse o informarse más, incluso googleen, yo creo que es más fácil, googleen CELS, C-E-L-S, C -E -L -S, las iniciales de Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS van a derivar en la página web del CELS, donde hay muy visiblemente eh, referencias a este planteo que ha hecho la ciega a nivel judicial.